Faltan para las 11 de la mañana en todo el país. Seguimos en vivo aquí en el aire. Te encuentro con amigues y、eh, invitados. ¿sí? aquí al piso sí, sí, Me gusta sí, sí. cuando vienen y traen. Eh, eh, es un encuentro con amigues. Sí, por supuesto.、Claro. Por supuesto. Ángel c u r r i n c a ¿cómo estás? Bienvenido.、Eh, buen día. Bien, este, gracias por este, recibirme en este espacio. Y bueno, este, contento por supuesto de estar aquí con ustedes. Sí, sí. Un hombre que hace muchos años que hace radio y que acá es muy conocido en la comarca también. Sí,、eh, por ahí no me gusta que me conozcan tanto. ¿no? <risa> bueno, pero eso,、eh, somos muy pueblo, Ángel. Sí, nos conocemos todos. Totalmente. A veces, llevando caminando y cuando voy para la radio, a veces llego tarde porque la gente quiere hablar conmigo, me s、claro. a l u d a te escucho, que no sé cuánto. Ayer me pasó, llegué como cinco minutos tarde al programa. Y bueno, pero este. Es, Es lindo que, que te conozcan, te reconozcan y, este, y te digan e s t á s haciendo bien las cosas, ¿no? Y sí, sí, sí, sí. Ha quedado、eh, hace muchos años que hace esto que tiene que ver con el folclore y el tango, ¿no? Usted、eh, ha, ha como llevado adelante este programa que, que, bueno, que hace ver a los folcloristas y tangueros de acá, más que nada de lo local. Claro,、eh, esto es un evento que yo hago una vez al año en el Centro Municipal de Cultura. Atento a lo que ocurre aquí en nuestra comarca, ya hace varios años que me di cuenta de que este, había este, intérpretes, este, folcloristas y tangueros, como así cantores sureros y osureños, que no son invitados a los festivales, a las peñas folclóricas, porque ellos no son peñeros, no son este,、eh, festivaleros, sino son que hacen un folclore para escuchar. Son artistas que necesitan ser escuchados y cantan para eso. Y como también me di cuenta que hay un público también que requiere、eh, escuchar al, al intérprete, al artista, y también esté en un lugar cómodo. Por eso asocié todo esto:、eh, el público que quiere escuchar, el artista que quiere ser escuchado, y un lugar cómodo, calefaccionado, con muy buena s butaca, s muy buen escenario y sonido, con muy buena acústica. Como es la sala mayor del Centro Municipal de Cultura. Es que para un músico o música, ¿no? estar、Necesario, en el Centro Municipal、sí. de Cultura es como. está, está bueno. Sí, ¿no? este, todos quieren estar claro, ahí. Claro, es como. un objetivo es, muy lindo. Me cuesta mucho este, formar la grilla. Porque hay muchos. Eh, eh, también en mi programa de Raíz f o l c l o r y c a m b i á n d o s e al Sur, que hago en FM Raíces,、eh, tengo muchos invitados. Durante la semana, por lo menos dos veces a la semana, hago f o l c l o r en vivo. e entendés? Y entonces este, toda esta gente、eh, quiere participar de este evento. Pero este,、eh, el horario chico es limitado, es de 21 a 23, 30 nada más ahí. Entonces este, pueden este, participar cinco números, más no, porque si no nos pasamos. Y entonces hay infinidad de, de jóvenes y también adultos que están andando muy bien aquí, son muy buenos artistas. Igual entraron seis en la grilla. Sí, este, porque,、eh, por ejemplo, en la agrupación de danza folclórica La Juntada,、sí. eh, va a ser、ah, tres danzas nada, nada más.、Uh -huh. eh, danza, cada danza dura tres minutos. Entonces, eso también hay que tener en cuenta ¿viste, cuánto dura una canción.、Claro. Y, este, y bueno, es que hablar con los artistas que、eh, cuando suban al escenario, ya suban con las guitarras templadas, ¿viste, con todo, bien, bien. Y en horario, para que este, no le quite tiempo a otro y no nos este, pasemos del horario que tiene estipulado el Centro Municipal de Cultura. Eso también hay que tener cuidado, porque este, tenés que conocer al artista también. ¿entendés? Este, porque hay algunos que Que no son adictos a la puntualidad. d e n t e n d e s Sí,、eh, es así, lamentablemente. Pero bueno,、eh, y hay algunos que, por ejemplo, en esos horarios trabajan t o d o el d í a porque es viernes.、Eh, y este, eh, pero desde el momento que se comprometen, yo también los comprometo a que、eh, tienen que ser puntuales.、Eh, en estos cuatro años que han pasado, gracias a Dios, todos, todos, desde el último al primero, han estado en el comienzo de, de, del evento. No h e tenido que hacer nada.、Eh, yo trabajo solo, en este caso. Este, me ayuda a mis dos hijas menores en las entradas, nada más, y después todo lo armo yo. Este, y los conozco muy bien a ellos, y ellos también me conocen a mí. Sabemos que este, cada uno sabe este, respetar el compromiso que asume. n ¿sí? Bien, ¿cómo se pueden adquirir las entradas? b u e n las entradas se pueden adquirir me, llamando al 2920-308388, que es el、eh, celular mío, y yo se lo s llevo a domicilio. Genial. Y si no, en el horario que estoy este, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas, en FM Raíces, que está en Pueyrredón, 651 de nuestra ciudad.、Uh -huh. Y si no, los teléfonos de línea de la radio, que son el 2920, 424-267, 421-754. Ahí también pueden pedir que, este, si se les puede llevar el, este,、eh, la entrada a su domicilio, se la llevamos. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, bueno, buena invitación entonces, sí,、eh, para sí, sí, este sí, viernes sí. en el Centro Cultural, desde las 21 horas, mil pesos por persona, una ganga, a、eh, sí, Así sí, que 2920. Accesible. Por supuesto. 308388, así pueden pedir también su anticipada y se la llana a v i s i t a d e cámara decirles quiénes、sí. van a estar? Sí, por supuesto. Bueno, va a estar la agrupación de danzas folclóricas La Juntada, que tiene n vasta trayectoria aquí en la comarca y fuera de la comarca también en danzas. Héctor Tori Torosas, un recitador criollo que es el único que nos visita de allí, de, de, Cipollet, de Chuele Chuele. Bien. Este, Benjamín Mancillas a Ay a l e que es un chico de los m a n u c o que está estudiando aquí música y canto, que es un verdadero artista también.、Eh, Giselle Busto, muy conocida aquí en la comarca también.、Eh, Eric m e l i n g e r Eric m e l i n g e r va a ser el encargado de interpretar tango este, con acordeón a piano. Acompañado por la guitarra de Benjamín Mansilla.、Eh, eh, Eric Meringer también de Los Menucos.、Mira. Está estudiando también música aquí. La línea sur presente, e ¿eh? q u é bueno! So somos de allá. Y sí, aguanten la l í n a José Gutiérrez,、uh -huh. que te, también es un joven de aquí de Vietnam, que c a n t a muy bien, es muy alegre. Y bueno, e s e lo hemos puesto para cerrar el evento. Genial,、uh -huh. genial. Buenísimo. Gracias, Ángel, por acercarte y compartirte. Bueno, muchísimas gracias. gracias a ustedes. ¿eh? Este v i e r n e s entonces desde las 21 horas en el Centro Municipal de c u l t u r a